Zumalakarregi museoa giratia. Radio Museo Zumalakarregi. En la radio del fin de semana, en Astebrután, ha llegado el momento de repasar la historia y, en este caso, de conocer un poquito más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del siglo 19. Es algo que ya se ha convertido en habitual en este programa, como también es habitual cada sábado, la compañía de Xavier Queregeta, que es el responsable del servicio de difusión del Museo Zuma-La Carregui de Ormais Cebi. Arracha el Xavier. Bueno, bienvenido de nuevo a este burretán. Gracias. Bueno, el pasado sábado dedicamos este tiempo de radio a conocer la figura de Vicente Antonia Moguel, una vida sí. tremendamente apasionante, como nos contaste, insisto, el pasado sábado, Supongo que pasará algo parecido con nuestro nuevo personaje. ¿Quién es el, el protagonista de hoy? Sí, es José Pablo Ulibarri Galíndez. Era un alabés, un alabés que nació en Ocondo, que está, bueno, en Álava, pero justo en la frontera de Vizcaya ya, con las encartaciones, pero que sobre todo se crió y, bueno, se casó, vivió y acabó muriendo en Abando, en, vamos, lo que es ahora Bilbao. Uh -huh. Por tanto, José Pablo Ulibarri, nos decías que, que nació en Álava, uh -huh. pero por lo que nos acabas de decir también, Eh, en caso de tener que eh, situarle concretamente podríamos decir de él que casi casi es más vizcaíno que alabes, ¿no? Eh, sí, en cierto modo sí, pero bueno, él no se avergonzaba y nunca ocultó que era a la vez, incluso en algunos versos pues dice o kondoko erria da euskal dun bereizatia euskarazko ekoletatik urtendabe gustizko jakitun hundilak y bueno, y sigue mucho más y bueno, de para nada se se avergüenza ni niega sus orígenes, aunque él en, en el Ayuntamiento de Abando, bueno, pues ocupó algunos cargos, incluso fue el representante de Abando en las juntas de, de Guernica. Uh -huh. eh, en esos versos que nos acabas de comentar, se nota también que escribía en dialecto vizcaíno, ¿no? Eh, sí, claro, es que es el dialecto que se hablaba en su localidad, el dialecto vizcaino Los dialectos no coinciden con las mugas provinciales, ni mucho menos. Uh -huh. Por tanto, eh, José Pablo Ulibarri, mmm, que es... Escritor, ¿no? Por lo que nos acabas de comentar, nos decías que, que hablaba y escribía eh, versos como el que nos acabas de comentar, sí. por tanto, un escritor el que el que hoy ocupa nuestro sí. tiempo de radio. Bueno, no de oficio, él se dedicó a la escritura, pero no tanto a la literatura, aunque también tiene algunos versos, incluso algunos villancicos y cosas así de carácter navideño también que preparaba, pero no, sobre todo, bueno, de oficio hay que decir que era veterinario, veterinario y errador que realmente estaban bastante unidos, ¿no?, porque andaba, pues eso, con, con los animales y tal... Pero a lo que le gustaba, por lo menos por lo que ha dejado constancia, sobre todo es por su amor a la euskera y por su reivindicación constante para, para conseguir que la euskera tuviese el nivel que él consideraba que debía tener. Uh -huh. Es por eso por lo que escribe más que hacer ejercicios literarios. Me ha parecido curioso lo de los villancicos. Es sí. algo curioso no en esa época eh, solía ser habitual eh, sí sí sí se preparaba pues son funciones de navidad que se hacían pues como una especie de teatros y tal y se hacían versos muchas veces ahora con se el villancico una cosa muy tradicional pues entre otras cosas porque somos menos religiosos entonces no le damos tanta importancia al villancico más incluso a la navidad por su aspecto muchas veces tradicional que puramente religioso pero entonces los versos se componían y algunos se iban quedando y forman el pozo tradicional y otros pues se iban creando todos los años iban cambiando incluso podían ser referencia diferencias a las circunstancias del momento. Uh -huh. Sabemos que precisamente en esto trabajó con Vinceta Antonia Moguel, la que comentamos la semana pasada. Uh -huh. Pues como ella también vivió en Abando, pues acabaron trabajando juntos en estas cosas. Uh -huh. Pero ya digo que esto, bueno, también se dedicaba a ello, pero no es lo que más le interesa. Por cierto, eh, tengo entendido que una de las cosas que, que escribió José Pablo Ulibarri fue precisamente el primer hermanáquen euskera, ¿no? ¿O me equivoco? Eh, sí, sí que lo hizo, pero esto también lo hizo por, pues, por pura reivindicación, según parece bueno, había un castellano que le negaba que eso se pudiera hacer en euskera, ¿no? Él estaba todavía reivindicando la capacidad de euskera para, para todo, para el estudio, pues para todos los órdenes de la vida, incluso escrita que es donde menos aparecía y había un hombre que se lo negaba y entonces hicieron una apuesta, eh, si él lo escribía el este castellano se lo se, le pagaría la publicación, se lo editaría y el caso es que lo escribió y el otro desapareció y se lo acababa pagando él de su bolsillo y lo cierto es que tuvo mucho éxito y después varios años después de haberse agotado todavía se lo pedían incluso desde Navarra y desde sitios bastante lejanos. Bueno, al final no, no le fue tan mal, ¿no? Y sí que, que el castellano ese lo que decía era eso de si te he visto no me acuerdo, ¿no? Sí, lo curioso, lo curioso y en fin, lo triste es que en el siglo 19 todavía tenga que reivindicarse algo que tan evidente como que en el efecto euskera se podía escribir de cualquier cosa y en cualquier circunstancia, ¿no? Que es lo que decía Echepare con el primer libro ya impreso en euskera en el siglo pues 16 a medio del 16 y bueno, pues en la primera mitad del 19 todavía estamos con lo mismo y él lo vuelve a demostrar, claro. Uh -huh. Y José Pablo Ulibarri, eh, cada vez que escribía, eh, con eso perseguía unos objetivos concretos. Eh, sí, eh, hemos dicho que más que ejercicios puramente literarios, incluso el almanaque, que aunque luego tenga mucho éxito, el principio es demostrar que se puede hacer un almanaque. Bueno, pues él lo que pretendía, sobre todo con sus escritos, es demostrar que, que bueno, que los Luskera puede tener una presencia en, en las instituciones, que la tenía muy poca, sobre todo en, bueno, en el mundo oral, vamos a hablado, pues sí, todavía, sobre todo en los ayuntamientos, pero luego en el mundo escrito ya no, ya no aparecía esa presencia, y luego en la escuela y bueno y en todos los órdenes de la vida social. Uh -huh. Por tanto, en cuanto a la enseñanza, también perseguían los objetivos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, él estudió en Euskera y decía en su pueblo natal, en, en Ocondo, dice que había tres escuelas, una, la pública, la del ayuntamiento, vamos, que era en castellano, y dos parroquiales, porque había dos parroquias que eran en Euskera. Y decía que, bueno, que se podía aprender perfectamente que él lo había hecho, que otros muchos lo habían hecho. Incluso pone, el, cita el caso de, de José Murga, un niño de ocho años que con ocho años, a partir de la euskera, había aprendido latín. Lo cual ya con ocho años saber latín es mucho. Pero él además lo que dice, fíjate, que incluso partiendo de la euskera, ¿eh? no porque sabía castellano y no sé qué. Y este José Murga era hijo de una de las mejores familias vizcaínas. Mejores uh -huh. en el sentido bueno, económico, social y cultural también. Uh -huh. eh, Nos decías que que nuestro protagonista de hoy, José Pablo Ulibarri, eh, nació en 1775... Se casó, vivió sí. y murió en Navando, murió en 1854, por sí. tanto, lo estoy repitiendo más que nada para que nuestros oyentes se sitúen, porque después de todo lo que nos acabas de comentar, deducimos que ya por aquel entonces se aprendía en euskera, en los colegios, ¿no? Sí, incluso da la impresión, por lo que él reivindica, que, que eso se estaba perdiendo es decir, a finales del 18 cuando él, bueno, finales mediados finales del 18, cuando él va al colegio se aprendía en euskera, y sin embargo él cuantos más años pasan más va reivindicando, lo cual da la impresión de que cada vez se utiliza menos en euskera las escuelas, posiblemente cada vez había más escuelas, pero estas se iban abriendo todas en castellano uh -huh. y seguramente por eso reivindica y además dice bueno, esto está demostrado ya ¿no? No es, en ese sentido no es innovador porque las escuelas eh, como tales ya existían lo que hace es reivindicar algo que él ve que se está perdiendo incluso el propio uso de, de la euskera ¿no? eh, en el uso social seguramente en sus 70 años de vida en Abando va, va viendo cómo pasa de una localidad en la que era la lengua prácticamente exclusiva y el castellano está en, en una esfera en la que muy poca gente participaba que es la esfera de poder la cual bueno, pues, accedían los hombres para empezar y, y muy pocos de ellos Y ahora está viendo como cómo se está extendiendo, incluso como los euskaldunes utilizan el castellano para hablar entre ellos y sobre todo para escribirlo. Claro, por eso precisamente lo reivindica, ¿no? Eh, podemos deducir que, que el euskera no era ya una lengua de uso corriente y por eso lo, lo reivindica, eh, insisto. Sí, sí, es una lengua de uso corriente, pero sobre todo en algunos grupos sociales, los más altos, claro... Que, que conocen el castellano, eh, esa lengua pasa de ser el conocimiento del castellano pues un conocimiento teórico y práctico solo a la hora de ser escrito a un conocimiento que empieza a ser más habitual y más corriente y claro, si la gente ya empieza a hablar en castellano incluso en, en aspectos en circunstancias en las que antes solo hablaba en euskera pues está claro, al final en el euskera va a desaparecer entonces lo que reivindica es por supuesto este uso social y además que en euskera... Tenga sitio en sitios donde, donde antes no lo tenía, como puede ser pues en la escuela, que ve que lo va perdiendo el poco que había tenido. Y además en las instituciones, en, en los ayuntamientos, incluso en, pues, en las juntas de, de Guernica. Uh -huh. ¿Y por qué es Ulibarri precisamente el que adopta esa conciencia lingüística? ¿Hay algún motivo concreto? Bueno, va a haber más gente también, pero este sobre todo lo que reivindica es esta oficialidad, por decirlo de algún modo, pues... Porque él seguramente, bueno, para empezar tenía una sensibilidad especial que la mayoría de la población entonces no tenía, en la, incluso la, la Euskaldun, precisamente igual por eso mismo, porque como hablaba Euskaldun no, no sentía ninguna, como diríamos, ninguna pérdida, vamos… Pero además es que él está viviendo en Abando, estamos diciendo al lado de Bilbao y, y Abando en estos años está cambiando mucho, está cambiando de ser una población rural a, a empezar a ser una zona urbana que al final va a ser más urbana que el propio Bilbao que solo era el casco viejo y con este cambio está viendo que que bueno la euskera está perdiendo ¿no? en aspectos en los que antes tenía cierta presencia social ahora está desapareciendo. Bueno, en el propio ayuntamiento de Abando, él consigue que, que, bueno, las actas se escriben en castellano, claro, pero él consigue que por lo menos se haga un resumen de las actas en euskera, que será el resumen que se leerá en la próxima sesión municipal, lo cual parece nos está indicando en principio que todos los que participan en el Ayuntamiento de Abando, que era además gente de cierta categoría, en los más pobres, desde luego no tomaban parte, bueno, todavía ellos todos conocen el eusquera, porque si no eso ya no se podría hacer. Uh -huh. Pero eso no le basta, porque claro, escribir en eusquera pues tampoco es tan fácil cuando no se conoce, cuando no hay una una grafía normalizada, cuando la sintaxis, la gramática... Bueno, hay cantidad de problemas que ya los citábamos pues, con Moguel, por ejemplo, ¿no? que, que además tiene que ir inventando, por decir, de algún modo, no o planteando cosas que hasta entonces nadie se había planteado, que en castellano más o menos estaban normalizadas. Y entonces en lo que proponen las juntas de Guernica es precisamente que se cree una especie de euskalza indía, por decirlo así, una institución patrocinada por las juntas que, que se dedique a, a normalizar eh, el uso de euskera. Uh -huh. eso casi 100 años antes de que, de que naciera eh, el propio Eucal sí, ¿no? eh, exactamente es una idea que ya antes había surgido pero él además lo que propone es que sea una institución oficial la que la lleve la que la lleve adelante y por tanto tenga un respaldo oficial de las instituciones uh -huh. xavier no sé yo si nos queda alguna cosa más que comentar de, de este protagonista de hoy de joé pablo ulivarry yo resumiría diciendo no sé si estarás de acuerdo conmigo que, que fue un hombre que reivindicó a lo largo de toda su vida el uso de la euskera en todos los campos uh -huh. Sí, sí, y además estamos diciendo que bueno él mismo es consciente de que, que la euskera va perdiendo lugar y quiere que recupere ese lugar Pero también hay que decir que ya antes de que empezara a perder ese espacio social estaba reivindicándolo, porque cuando decimos en las instituciones tradicionales él era muy tradicionalista, luego en la guerra va a ser carlista, pero realmente cuando está defendiendo que el euskera se utiliza en las instituciones públicas está defendiendo algo novedoso, no tradicional, porque de hecho el euskera tradicionalmente había sido marginado en estas instituciones. Entonces, uh -huh. eh, sí, la verdad es que es muy admirable esa conciencia que tenía, ¿no? Primero porque lo está viendo, pero es que no basta solo con eso, ¿no? ya de antes tenía ese conflicto Dices que estaba defendiendo algo novedoso... ...y yo me imagino que también algo difícil... ...de, de defender por aquella época, mm, ¿o no? Pues sí, la verdad es que sí... ...bueno, no hay más que ver lo que pasó luego en Navando... ...él muere en 1854... ...y, y bueno, pues Sabino Arana... ...por ejemplo, nace en Navando... ...nace, pues no estoy seguro, en el 67 creo... ...bueno, no hace ni 20 años más tarde... Es hijo de vascos y, sin embargo, él ya no que era no es la lengua que ha aprendido. Luego la aprende, más tarde, ¿no? Es decir, que ya en su propio municipio, pues eso, en, en 20 años se había castellanizado. Claro. O sea que... y eso él lo ve, claro, en 70 años él, él va viendo cómo se va perdiendo, ¿no? Esa claro, porque que es que el, conocido. el castellano era la lengua mm, corriente, por decirlo de alguna forma, ¿no? La lengua oficial. Sí, pero era la lengua corriente, pues... En esta época precisamente que se está imponiendo, porque a principios del siglo 19 en la lengua corriente, también en Bilbao, era el osquera. Uh -huh. Lo que es que era la lengua corriente, eso de hablar como estamos hablando tú y yo, te encuentran unos por la calle o van al mercado, y además que eran generalmente, pues va a ser retras que bajaban y tal, y están hablando en osquera. Pero eso sí, a la hora de coger un lápiz o, un, o una pluma, ya aparece ahí el castellano. Y en lo que ves que además de ese momento escrito que él reivindica que la euskera también debe tener ahí lugar, lo que ve es que incluso ya en las conversaciones más corrientes, a partir de las clases altas, pero luego cada vez más bajas, hasta que se castellanice todo Bilbao, pues eso, es que se lo está viendo, no está viendo cómo se está castellanizando. Mm -hmm. Incluso antes, porque luego Sabino Arana, que lo hemos citado y tal, reivindicará, pues eso, el euskera y tal, como han venido la gente de fuera y nos impone el castellano, no sé qué. No, no, él lo está viendo con los propios euskaldunes. Y él insiste, entre los euskaldunes, que hay que utilizar el euskera, lo cual ya es muy significativo significativo. Él lo utilizado, evidentemente, eh sí, sí. nos eh, ponías un pequeño ejemplo al principio de, entre de esta entrevista con, con algunos de sus versos. Uh -huh. Y nos vamos a despedir con música porque creo que nos has preparado música que tiene mucho que ver con este personaje, ¿no? Sí, he elegido una pieza de Arriaga, que es el bueno, el músico de Bilbo por excelencia, bueno, que se murió muy joven, pero que era una gran promesa. Pues un poco por, por contraste, ¿no? Porque él está en Abando, está en un mundo muy tradicional. Eh, Arriaga hace una música que no es la tradicional, es una música que se llama clásica, pero no tradicional en el sentido de popular. Pero, bueno, es, es un contraste que a mí me parece muy bonito, porque así como la música popular y la clásica se van interrelacionando y se influyen mutuamente y las dos enriquecen, pues es lo que está viendo en este contraste de, de Bilbao-Ciudad y Abando-Campo, lo que está viendo es un contraste en el que está perdiendo un mundo tradicional, ¿no? Y eso eso no le gusta. Entonces, por eso el reivindica que Lusquera tome lugar en sitios donde no había tenido. Bueno, pues eh, con la música de Arriaga nos vamos a vamos a poner hoy el punto y final a este tiempo de radio. A mí sí que me gustaría... A anticipar, si te parece, quién va a ser el personaje del, de la próxima semana, porque creo que nos has preparado un personaje eh, tremendamente llamativo, ¿no? Sí, llamativo son casi todos, pero sí, este... este de, de manera especial, diría yo. Sí, ¿no? es, es menos innovador, la verdad. Este, <risa> en el sentido igual histórico, es hasta más importante por la innovación que supone, pero el otro, la verdad, es que es más